sona libre si no cendra la puerta te la cuento de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 ¿Entendieron o no entendieron, chicos? Sí, por supuesto. Sí, ¿Sí? sí señorita. Presentación, volvemos, eh, juicio, volvemos, verdú, volvemos, volvemos. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Bien? Es, es como el backstage, ¿no? Esto es lo que, lo que acabamos de escuchar. El, el behind the scenes, el detrás de escenas, que fue, fue pasando bien cuando uno estudia comunicación, que le dicen, bueno, primero se mostraba solo lo que pasaba de la cámara para adelante. Claro. ¿no? Después se empezó a jugar a mostrar un poquito al camarógrafo de vez en cuando para que la gente vea la magia de la tele. Bueno, acá la, estamos haciendo algo parecido en la radio. Vamos mostrando a poquito las reuniones de, de preproducción eh, al aire eh, de una nueva emisión de desde afuera, el programa de Famieles y Amigos de Luciano Arruga. Eh, estamos otra vez más expropiando el estudio Víctor Basterra, el estudio de los compañeros de La Retaguardia. Y bueno, programita que viene con... Vamos a estar con varias fechas y la primera en particular que nos atraviesa es que este fin de semana se cumplió un año de la condena al policía eh, Julio Torales. Eh, condena que fue eh, luego ratificada por casación y, y condena que, que le cabe a este policía que en septiembre de 2008... Decidió detener ilegalmente a Luciano Abuela Rúa, eh, un Luciano Abuela Rúa de 16 años, que fue sometido a 10 horas de torturas y vejaciones dentro del destacamento de Loma del Mirador, privado de tener contacto con su familia, privado de que haya una intervención de un juez de menores, privado de que, de que se, se revise eh, su situación física y de salud mientras duró esa detención de más de 10 horas. Por, ...por un capricho de este policía... ...de este torturador... ...que, que bueno, por suerte la justicia... Eh, ...pudo ver eso, le pudo dar el título que correspondía... Eh, ...y pudimos superar... ...esa, esa tibia... Eh, ...carátula de apremios que suelen dar... Eh, ...muchos jueces en este tipo de causas... Y, ...y bueno... ...se logró la carátula y la condena... ...por torturas contra Torales... Eh, ...y bueno... Un, como, ...como dijo Moni... Eh, ...la mamá de Luciano en su momento... Eh, un paso importantísimo y un paso que, que tiene que ver con toda una lucha previa de, de la familia, de quienes acompañamos a la familia, de las organizaciones, de los partidos eh, de izquierda que siempre han acompañado la causa, eh, de todas las familias eh, víctimas de la represión estatal que participan acompañándose entre sí y, y, bueno, y, y, y nada más que un paso en toda la búsqueda De, de verdad y de justicia por Luciano, un paso importantísimo sin lugar a dudas, pero bueno, un paso que, que se pudo dar para adelante, ¿no? Exactamente, Mati, eh, nosotros desde acá eh, siempre planteamos eh, que que la justicia o mejor dicho el poder judicial es un poder judicial clasista, eh, que el servicio penitenciario es un servicio penitenciario clasista eh, y que en todos los ámbitos de la vida cotidiana al ser una sociedad de vida en clases aparece el clasismo. Ahora lo que también siempre planteamos es que eh, en la mayoría de los casos es lo único que existe para poder eh, conseguir, aunque sea un poquito de justicia. Ahora, Eh, la justicia se consigue con eh, los compañeros y las compañeras en la calle No hay otra forma de hacerlo eh, Porque sabemos cómo es la cosa Y bueno, eh, por suerte, por buena suerte y por la lucha eh, Conseguimos un poquito, nada más Un poquito de, eh, de justicia en esta larga, en esta larga lucha eh, Que además también sienta un precedente Y, y, y, y nos invita eh, a seguir peleándola Por otros, por, otros que sabemos, ...por otros y otras Lucianos que, que sabemos que existen a lo largo y a lo ancho del país. Sí, así que bueno, vamos a estar hablando de, de este tema... Eh, ...junto con otros más que nos preocupan y nos interesan. Eh, vamos a estar a, hablando de algo que bueno, desde, desde los sectores de lucha... Eh, venimos planteándonos, ¿no? desde hace un tiempo y desde este nuevo gobierno tal vez un poco más eh, y que tiene que ver con esta especie de eh, blanqueo que quieren hacer sobre las fuerzas de inseguridad ¿no? desde algunos sectores políticos y de algunas movidas eh, que tienen que ver con algunas cuestiones que ya venimos denunciando como eh, las escuelas eh, para infantiles, para policías ¿no? que, que en algunas provincias eh, Han, eh, eh, han, han dado curso y con algunas otras, otras cosas que le vamos a estar contando eh, que están sucediendo aquí en la capital federal, eh, sobre todo en el Corredor Sur, con bueno, la intervención de, de, una, de una de las fuerzas de una manera muy particular, ¿no? Sí, exactamente. Existe el blanqueo de capitales que, hicieron, que hizo el kirchnerismo y ahora va a ser el macrismo, y el blanqueo de, de la yuta, eh, de lo cual vamos a estar hablando en breve también, por supuesto, Mati. Así que bueno, esto es desde afuera el programa de familias y amigos de Luciano Arruga. Recordarte que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, Guardia, www.laretaguardia.com.ar y también que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Si no, también podés hacerlo por Twitter en arroba RZona Libre. Así que vamos eh, con un separador y volvemos con más desde afuera. Rueda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 a Luciano era que se cuidara, que trataba de no estar solo, que no saliera mucho del barrio. Y después, bueno, empezamos a sentir que las detenciones eran cada vez más duras, que realmente él no podía estar solo. No había posibilidad de hacer denuncia porque acá si denuncias en la justicia te, te sale mal porque... Termina todo peor, porque seguro te terminan armando una causa, porque seguro terminan llevándote a otro familiar y lo siguen golpeando. Entonces estábamos realmente en un callejón sin salida en el cual si denunciábamos la íbamos a pasar mal y si no denunciábamos, bueno, pasó lo que pasó el 31 de enero. ¿Fueron uh, amenazados menos dos? el momento? después sí, sí, sí. Después de haber denunciado la causa, eh, sí, fuimos muchas veces amenazados y de diferentes formas. ¿De qué tipo de... A ver, por ejemplo, una vez se ha, se ha cruzado un automóvil cerca de mi mamá y le ha dicho si me encontraba bien yo y ella tuvo que llamar inmediatamente para corroborar que yo estaba, que estaba bien. Eh, a mí me han seguido mucho durante los primeros días. Eh, Yo vivía sola en ese tiempo y era la que más empujaba la causa, la que más lo denunciaba en la justicia. Y sí, sufría que me siguieran cuando, cuando salía de mi casa. Mis hermanos han sido detenidos en la vía pública de la misma forma que era detenido mi hermano. Eh, siendo muy chiquito, estábamos hablando de chicos de 13 años, 14 años. Y con, con el objetivo ese, ¿no? De demostrar quién tenía el control en el barrio y que si nosotros seguíamos hablando la íbamos a pasar mal. ¿Cuál es la situación de los policías implicados? De Diego Torales, ese es el único impotado en esta causa y nosotros esperamos que, bueno, que se inicie una nueva investigación, en el caso de que existe una condena, para que salgan a la luna los nombres de otros funcionarios policiales que incluso algunos de ellos se han ubicado en la escena del lugar, digamos, tienen que ser investigados. ¿cómo van a seguir los días? ¿Cuál es lo que piensan ustedes? como hasta ahora. A ver, las amenazas a nosotros los primeros días, los primeros meses, el primer año no nos detuvo y seguimos adelante porque el objetivo era encontrar a Luciano. Lo logramos el 17 de octubre del año pasado cuando lo encontramos y creo que fue lo, lo, lo que a nosotros mejor nos hizo en todo este proceso de lucha. Terminar con, con esta búsqueda de un desaparecido que es agobiante y que es tortuoso. Digo, no, no importa quién amenace, nosotros ya tenemos claro cuáles, cuáles son bueno, los riesgos que corremos, asumimos esos riesgos y tenemos un mecanismo de seguridad de la familia, de los amigos, de los que estamos involucrados en esto. Pero a ver... Tenemos un mecanismo de seguridad nosotros, que nos hicimos nosotros, porque el Estado en este sentido no te brinda una seguridad. Es más, si yo voy a los organismos e instituciones que corresponden y le digo qué seguridad tenemos los familiares que denunciamos violencia institucional, la respuesta es que no existen protocolos, porque la problemática de violencia institucional no es una problemática que se discuta, no está en la agenda. Ustedes no saben ni cuántos pibes asesina la policía, ni cuántos desaparece, ustedes no, no pueden pueden conmoverse con el dolor de un familiar porque ustedes no tienen todavía la dimensión de lo que significa esta problemática. Y el día que la tengan, realmente se van a dar cuenta de la cantidad de pibes que nos mataron en los barrios humildes y que no son visibles las causas porque las familias son pobres, porque las familias no tienen herramientas económicas, intelectuales, porque no tienen a un micrófono como nosotros ahora, porque nosotros tenemos ahora todos estos micrófonos, pues tuvimos seis años luchando. Y porque Luciano apareció enterrado como NN en un cementerio en la Chacarita y dio lugar a que ustedes se pregunten, che, la piba denunciaba algo que era cierto entonces que su hermano podía parecer muerto entonces eso necesitamos que existe una comprensión de que esta problemática no se discute, que se habla de inseguridad, pero lo que se piensa es que la inseguridad la provocan los pibes de los barrios, y los pibes de los barrios hoy sufren el control de una policía mafiosa de una policía corrupta que es la encargada de controlar y dirigir los grandes negocios y delitos de nuestro país. Y hoy hablemoslo, la red de trata, ¿no? fundamental, donde desaparecen muchas jóvenes, la venta de armas, la venta de drogas. Estos grandes negocios no lo manejan chiquilines de 13, 14, 15 años. Esto lo manejan funcionarios policiales, funcionarios políticos y judiciales. Maní, ¿Cuál es la importancia de que haya sido por torturas, que sea por torturas el juicio? Y es muy importante, porque si no hubiese tenido una carátula de vejaciones y severidades, que nosotros consideramos que ningún pibe que está en una situación de encierro sufre golpes <tose> leves. Un pibe que está encerrado y un pibe que sufre un cachetazo está siendo torturado. Están privando de su libertad y su derecho a defenderse. <tose> Vané siempre tiene la capacidad de dejarnos continuamente <ríe> con la mandíbula eh, totalmente desencajada, ¿no? Eh, no la pierde nunca esa, esa capacidad, es increíble. Sí, y, y, y encima uno escucha esto que, que tiene un año este audio y, y lamentablemente.. No está descontextualizado, no, no cambia el valor de cada una de las palabras, ni la denuncia, eh, digo, más allá de que, de que ahí puntualmente estaba hablando en, en relación al juicio que se estaba sucediendo contra el policía Torales. Eh, nada, digo, es, es una realidad que nos viene azotando desde hace mucho tiempo y que, que está instalada y, y que sigue así. El otro día, la semana pasada, lamentablemente... Eh, Eh, nos entrábamos aquí en mataderos de, de, del crimen que tenía que, de, que, que sufría un jugador de Chicago en, en, en un supuesto hecho de inseguridad no, y, y todo lo que habló en eh, el, el mundo de las redes sociales fue justamente de eso, basta de inseguridad viste como todo, todo se fogoneó mediático, automáticamente lo ves, lo, lo ves plasmado en las redes, de que no hay una profundización sobre, sobre el problema y en el cual bueno, uno Eh, a uno ya le han sacado el velo hace rato lamentablemente tuvo que atravesar por todo tipo de cuestiones cuestiones como la que, la que sufrió Luciano y la que sufren un montón de pibes y uno entiende claramente que cuando suceden ese tipo de, de hechos que a los medios les gusta eh, nada frotarse las manos como Mr. Burns y, y disfrutarlos gota a gota de sangre en, en sus horarios centrales, uno ya sabe que como bien decía Vane eso no sucede porque hay gente mala o porque solamente porque hay gente que decide delinquir sino que atrás hay una organización y una estructura muy fuerte que baja directamente del Estado que tiene su pata judicial, su pata política y el brazo armado que son las fuerzas de inseguridad que son quienes eh, delimitan, rigen y dan las normas o dan los tiempos y las formas para que el delito suceda en la calle y los más graves no hablamos, no hablamos de de, de, de, de, un, de un robo menor Eh, ¿no? Estamos hablando de los delitos más graves, como lo que tienen que ver con, con las personas, como la trata, la trata de, de, de mujeres, la trata de niños, el trabajo esclavo, eh, las drogas ¿no? que, que se permiten entrar, y, y todavía la sociedad eh, sigue hablando de, de la inseguridad, ¿no? de, ese, de ese ente fantasma que crearon los medios eh, y que está, estamos discutiendo a veces entre ese fantasma y la sensación de inseguridad que plantean otros para lavarse las manos, eh, y nada, y, lo, y los muertos siempre terminan eh, viniendo del mismo lugar, de los sectores más populares, de un montón de, de espacios en donde familias y, y jóvenes que pertenecen a esas familias son vejados de todos sus derechos. O sea, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a una vivienda digna, no pueden eh, tener eh, una ambulancia que quiera entrar a ese barrio por las condiciones en las que tienen que vivir, no tienen acceso a un trabajo digno a una comida y, su y sufren esta estigmatización diaria por parte de la sociedad y este uso del aparato represivo que, que nada, termina utilizando estas vidas como energía para que la máquina y la picadora de carne siga funcionando. ¿no? Exactamente, Manti. Eh... En, en concreto eh, lo que uno nota van eh, recién come, eh, cuando lo escuchábamos eh, apuntaba eh, justamente a uno de, de, de las columnas que sostiene eh, esta, este discurso que es el discurso mediático hegemónico eh, y lo que, lo que uno observa es que en los medios de comunicación hay un nivel eh, de cinismo realmente muy grande eh, a gran parte de los medios de comunicación y, medios, eh, y, y comunicadores o periodistas que aparecen en la televisión, en los diarios, en la radio, les importa nada, absolutamente nada, lo que suceda con las clases populares. Y hay cinismo porque saben lo que sucede. Porque eh, no hay que ser eh, un investigador extraordinario para darse cuenta de las conexiones que hay entre la policía, las redes de trata, eh, las zonas liberadas, los pibes reclutados para chorear. Digo, no hace falta irse Eh, demasiado, investigar demasiado, eh, hacer un trabajo hiperexhaustivo para poder comprobar eso. Y sin embargo, sabiéndolo, sabiendo lo que sucede, eligen omitirlo y eligen un discurso que es el que más garpa y que también, imagino que lo sostienen ideológicamente. ¿no? Eh, entonces, cuando salen a agarrarse las vestiduras, cuando vemos un documental o un trabajo periodístico eh, en una villa, como los pibes fuman Paco y lloran y se les llenan los ojos de lágrimas y hablan de la Argentina, de que este querido país con tanta riqueza miren la pobreza que hay. Es todo mentira, es todo chamullo, no les importa nada y eso es cinismo puro. Sí, sí, es, eh, son, son carneros. Eh, sé que tenemos una, una nota pautada... ...ahora, después de este, de este bloque... ...pero me gustaría poder cerrar este bloque... ...con respecto al año del juicio... A, ...al torturador de Luciano... ...a Julio Diego Torales... Eh, ...con un audio de Moni... ...que justamente... Va, ...está por cumplir un año este audio... ...que es de junio del año pasado... ...a ver, no, me equivoco, ya cumplí un año... ...es de mayo, del 6 de mayo del año pasado... ...cuando todavía estaba Ceci en el plantel... Eh, ...y Moni no, nos decía algunas cosas con respecto al juicio. Si quieren, lo... Cerremos, cerramos con eso, claro. ¿Cómo estás vos desarrollando esta semana? ¿Difícil? Pero bueno, acá acompañándonos. Firme, como siempre. Bueno, eh, mi, mi momento es como que lo esperé con muchos nervios, ¿no? Y la verdad que por el momento no la pasé bien. Eh, me di cuenta, ¿no? Que era como que querían enredar o o poner palabras que quizás yo no entendía y, y tratar de desviar eh, las preguntas, ¿no? Me di cuenta y traté de, de tranquilizarme y traté de responder eh, porque en sí lo que yo digo quizás eh, eh, desvié hora o, o no fueron exactos los horarios y los tiempos. Lo que sí sé es que yo dije la verdad, lo que viví y lo que vivió Luciano el tiempo y las horas y el momento es lo de menos. Lo que se importa acá fue la tortura, la falta de respeto y, como decía mi hija el otro día, eh, el boludeo que tuvimos esas 10 horas ahí. Difícil el, el momento, Moni, porque bueno, son muchos años y porque hay que volver a situaciones que siguen siendo muy dolorosas porque en su momento lo fueron y hoy también lo siguen siendo eh, y, y entendemos que, que es difícil estar ahí, también entendemos que, que vos ya a lo largo de toda esta lucha estás preparada también para poder estar ahí, más allá de que, que es doloroso tenés eh, la valentía y, y ya con estos años la sabiduría de poder estar sentada ahí sabiendo lo nefasto que puede ser las barbaridades que te pueden llegar a preguntar eh, pero como siempre y como ejemplo que has dado sí, y co como y Vane, como preguntaron hay que poner el pecho, ¿no? Sí, la verdad la pregunta que, la pregunta que el señor abogado Juan Grimberg eh, me formuló En ese momento yo creo que no me lo voy a olvidar nunca más y a cada momento mmm, me la recuerdo, ¿no? Y te la podría decir, que me dijo con mucho respeto, ¿no? Pero también con mucho... Leonía, no, ironía, sin eh, Ironía. Señora, usted en su papel de madre, eh, ¿qué sintió o qué pensó cuando su hijo salía con el carro a cartonear? Eh, fue como un cachetazo, como que de pronto me sentí como que me estaba acusando de que mi hijo está en la calle o de yo ser una mala madre. En ese momento me sentí muy mal, pero después respondí. Respondí lo que tenía que responder y le dije que yo sentía orgullo. Orgullo de que mi hijo salga a cartonear, de que junte botella y que gane pesos, monedas miserables para un sándwich o una coca siendo que en esos momentos varios policías regenteaban chicos y que esos chicos tanto como él que ya había tenido los crecimientos podía tener sus bolsillos más abultados y con mucha más plata y mi hijo prefirió juntar cartone, tener monedas en su bolsillo prefirió andar con una zapatilla rota y no con unas adidas o unas nai sentí orgullo Mucho orgullo, el mismo orgullo que siento hoy, que voy a sentir mañana y pasado. Yo ando por la calle con la frente bien alta, bien alta, en todos lados que voy. Acá, en el juicio y en todos lados. A nosotros también nos dio repugnancia la, la estrategia barata, infrahumana y cobarde de la defensa de tratar de desnudar situaciones eh que supuestamente a ellos le pueden dar un prurito porque lamentablemente hay que ver cuánto cobra por este juicio Juan Grimber y, y bueno y Gastón Jordanes que no debe ser nada barato porque es un trabajo muy sucio y hay que no, por supuesto. mancharse las manos con sangre, con mucha materia fecal y hay que manosear, hay que hurguetear y buscar los vericuetos, las gritas legales para Sacar a un tipo de, que comete delitos de lesa humanidad Eso sale mucha guita Por supuesto, eh, además eh, Todo el sostén que hay por detrás de todo por eso Por supuesto no, digo, no, esto. Creo, no creo que lo pague Torales No, no, el Ministerio de, de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de Ahí sale la guita de parte de Alejandro Granados Y de Ricardo Casal Que también había que preguntar por qué Eh, el Estado bonaerense le pone la, la teca para defender a un, a un torturador y a un cobarde como Julio Diego Torales, ¿no? Exactamente, Digo, eh, cuando en la editorial decíamos que es el Estado, eh, es el Estado, es el Estado en su máximo esplendor, con todos sus tentáculos, operando y poniendo al servicio de una acción estatal también, que fue lo que sucedió, Eh, todo, todo una serie de recursos, y toda una serie de recursos eh, para el, defender una el persona el mismo así. estado eh, eh, por unanimidad en el tribunal los tres votaron a favor de citar a policías que estuvieron el 31 de enero del 2009 en el destacamento cuando Luciano eh, sufrió el secuestro, la tortura, la, la desaparición y el asesinato, es decir esta eh, situación eh, es impresentable eh. exactamente y, eh, más allá de que de recalcar una y, otra vez, una y otra vez que es el Estado y la estructuralidad de toda esta cuestión también no olvidar que hay sujetos que se prestan a defender estas mierdas, ¿sí? mm -hmm. es decir Juan Grimer es una persona que tiene un nombre y un apellido y que hay que recordarlo todo el tiempo, sí, sí, ¿sí? más allá Gastón de que sea Jordán, el Estado claro. igual, y, el, claro, y otros abogados más de los del caso de Gabriel Blanco los del caso de Dufo, eh, están defendiendo asesinos y a, a un precio económico que a ellos les sirve, pero dejan eh, a, a, otra vez libres a, a asesinos de uniforme para que sigan cometiendo delitos de lesa humanidad. Así es, y bueno, yo sigo insistiendo en que, bueno, eh, agradecemos mucho a toda la gente que acompaña. Eh, eh, como recién, bueno. no es una situación... Eh, fácil. Es una situación que tiene que pasar, que queremos que pase, eh, pero pasan muchos años, el dolor no cambia y más que nada para la familia volver a desarrollar y a contar todo eso que es vivió Luciano es vuelta, muy difícil. Claro. Así que la verdad que gracias a todos los que nos escriben, a la gente que puede ir, es día de semana, todos no pueden, pero ya con que estén atentos y estén atentos a lo que pasa, a difundir y a apoyar esto. Eh, ya es, mucho, ¿no, Moni? Vos sentís el abrazo de la gente, estoy segura Sí, totalmente, yo quería agradecer Si no lo hice antes por mensaje o, o por mi pequeño Facebook eh, Lo digo ahora, eh, gracias a todos, a todos los mensajes Gracias por el apoyo que le dan a Vanessa Gracias por el apoyo que le dan a todos los chicos de familiares y amigos Gracias, y no me voy a cansar de decirlo Sea cual fuese... Eh,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 Bien, escuchamos Mati nuevamente eh, las palabras de nuestra compañera Vanessa como separador, algo que ella comentaba en marzo del 2009, ¿sí? eh, han pasado muchos años y sin embargo la vigencia eh, de, de, estas, eh, de esta voz de Vane nuevamente. Bien, eh, hoy en la mañana, yo trabajo, no sé si sabía, creo que te lo había comentado, trabajo en un colegio. No, eh, lo, que no, lo que está sorprendiendo a la audiencia es que le estás contando a todos que trabajás. Claro. Sí, muchos <ríe> piensan que no lo haces y bueno, sí, trabajás. Sí, Trabajo, trabajo, sí, sí, sí. Trabajo en un colegio que está ubicado a media cuadra de la Villa 1114 en el distrito eh, 19 de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, más precisamente en el barrio Ilia. Y hoy cuando llegué eh, me encontré con un sobrecito ahí eh, cerca de, de la oficina del director, ¿no? que no estaba, no había llegado, como de costumbre. Eh, y decía el sobre que era de la policía metropolitana. ¿Sí? Era la policía metropolitana, Nati. No, no sé si te suena la, la, la metropolitana, con este escudo tan parecido a, a Robocop que tiene. Eh, y... Lo que había dentro, a lo que le saqué fotocopia, por supuesto, y me traje aquí, es una invitación de eh, la Policía Metropolitana, de ya les digo quién, Norberto Velasco, comis, comisionado mayor, jefe de comisaría comunal Comuna 4, y Ricardo, Ricardo Raúl Pedace, subjefe de la Policía Metropolitana, eh, a que los abanderados de eh, este colegio, que es la Escuela 4 del Distrito 19, Eh, el 22 de junio, miércoles, a las 9 se dirijan, si quieren, al Instituto Bernasconi junto con profesores donde van a ser eh, condecorados con medallas eh, a su nombre. ¿sí? Eh, allí participarán en este acto eh, el señor jefe de gobierno, vicejefe, jefe de gabinete... Eh, es, eh, per personas de la, del, ministro, del Ministerio de Seguridad eh, También el presidente y los integrantes de las juntas comunales en la Comuna 4 eh, Las autoridades de los distritos escolares Representantes de los clubes de Leones y Rotary Club eh, Todo bien lindo para eh, este, esta entrega, esta condecoración de medalla de la Policía Metropolitana Esto va de la mano eh, o inmediatamente me hizo acordar a la Policía Infantil de Catamarca a eh, la policía eh, infantil en Salta en el año 2014, a la policía infantil que se quiso impulsar en la ciudad de Mar del Plata, eh, y, lógicamente, esto que está pensado para todo el cordón sur de la ciudad, para todo el Distrito 19, eh, Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati, eh, y parte de Barracas, para eh, invitar a estos chicos, ¿sí? eh, en la preadolescencia, a eh, acercarse a lo que... ...es eh, el Estado en la calle, ¿no? A la Policía eh, Metropolitana en este caso... ...y en nosotros a Policías Provinciales, Policía Federal, etcétera, etcétera. A principio, yo me recordaba, a principios de los 80 eh, había una, eh, una, una, una cuestión parecida... ...en la cual llevaban a los niños de las escuelas, por lo menos aquí en Mataderos... ...que estábamos cerca de, de lo que era en ese momento la Ramón Falcón... Una vez cada tanto eh, había alguna excursión en alguno de los colegios de la zona a la Ramón Falcón a ver el show de, eh, de los motopolicías haciendo piruetas, como bueno, mostrando uh, al entrenamiento en la fuerza como una cosa eh, piola o divertida, ¿no? que después se fue perdiendo, pero bueno, parece que ahora está reflotando. Por eso mismo tenemos en comunicación a María del Carmen Verdú, de, de Correpi, a quien conocemos y con la que hemos hablado hace muy poco, para charlar sobre esto. No sé si estabas hasta alto, María del Carmen, de, de esta situación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, bien. Bueno, en realidad, dos cosas. Primero, sí, estábamos al tanto. De hecho, hace apenas eh, unas horas circulaba también en el WhatsApp interno de Correpi, porque estamos a full con la tecnología... Eh, la foto tomada por un compañero en un subterráneo con eh, los afiches que se están poniendo en la calle sobre estas eh, invitaciones con una suerte de estilo revista infantil como con el niño tomado de la mano del policía que lo ayuda a cruzar la calle y esas cosas. Pero yo en realidad, como ustedes saben, una de mis principales características es que no nací ayer ni hace una o dos décadas, sino hace bastante más, Eh, y además tengo muy buena memoria, apenas vi esas imágenes y me enteré de estas circulares que andaban apareciendo en las escuelas, me acordé de algo que ocurrió en el año 2004, que motivó que Correti publicara una nota bastante irónica en el boletín informativo, el que lo quiera buscar es el boletín número 291 de octubre de 2004, el título de la nota es «Me gustaría jugar con policito» porque resulta que en ese momento la iniciativa era de la policía bonaerense, no de la metropolitana era un muñeco de goma espuma que la policía bonaerense iba a repartir esto finalmente nunca se llevó a la práctica probablemente porque hicieron algún negociado con el que iba a fabricar el muñeco y por eso nunca llegaron a las escuelas pero se anunció en los medios la vocera fue la comisaria inspectora Estela Marista Borda que dijo que iba a ser un muñequito de goma espuma que iban a repartir en las escuelas de la provincia como estrategia para mejorar la imagen de la fuerza y que la idea era que ese muñequito viste como cuando en una clase tienen la tortuga y el fin de semana se la lleva uno y después se lo lleva otro <risa> la semana siguiente sí, sí. bueno acá la idea era que y esto es textual lo estoy leyendo de la página de Correpi, este muñequito era una idealización del personaje policía para lograr el acercamiento de la comunidad con la policía. Y contaba que así como cuando éramos chicos era común, no sé, para ella, a mí nunca me pasó, pero se ve que en algún ámbito era común al fin de la semana llevarnos a casa la imagen de la Virgen, la idea era que el que mejores notas había sacado en esa semana se llevara a la casa para jugar el fin de semana este muñeco de policito. Bueno Naturalmente eh, nuestra nota terminaba Implorando a los chicos de los colegios primarios De la provincia de Buenos Aires Nene, portate mal Claro, <risa> claro, sacate la nota, claro Sí, sí, este, sí Hablando en serio A mí me parece que esta iniciativa que vos comentabas Que va exactamente en el mismo sentido Siempre parte de la misma idea Y esto lo decíamos en aquella nota también La preocupación, como dice esta comisaria inspectora, o decía esta comisaria inspectora hace 12 años, era una estrategia para mejorar la imagen de la fuerza, de pensar en por qué tienen una imagen de mierda ni hablar. Claro, sí, no, no, bueno, por supuesto. María del Carmen, eh, lo, que, lo que nosotros comentábamos hoy eh, con mis compañeros y compañeras en el colegio es eh, sobre... Eh, que se eligen eh, puntos estratégicos sobre los cuales trabajar esta imagen de la policía. Claro, obviamente, y, no lo, y te imaginas que no lo decide la propia policía. O sea, son directivas políticas que bajan desde la superioridad eh, y que tienden precisamente, a veces lo dicen de manera muy explícita cuando publicitan estas iniciativas, a tratar de meter una cuña en aquellos sectores que con más naturalidad, porque lo viven todos los días, Eh, más temprano que tarde, concluyen que el policía es su enemigo, es el que los hostiga, es el que los verduguea, eh, y que marca la diferencia entre la gente y la gorra. ¿no es cierto? Entonces, por eso eh, es muy habitual, eh, sobre todo eh, las iniciativas que se están llevando en este último tiempo, que desde Correpi venimos combatiendo con esa consigna tan, tan visual, tan clara, como es no cambies la visera por la gorra, de salir a reclutar policías en los propios barrios, entre los propios pibes, que después van a volver a la esquina donde paraban, pero esta vez a reprimir a sus compañeros. Eh, en, me acuerdo una iniciativa, vos mencionabas en la presentación, esto de las policías infantiles, me acuerdo una iniciativa de gendarmería en Santiago del Estero, hace unos cuantos años atrás, también de un batallón de, de infantes, pero no porque fueran infantes de marina, sino porque eran chicos de 6 años para arriba, de 6 a 12 años, donde expresamente el que propagandizaba la movida planteaba que de esta manera se familiarizan con el uniforme y con, con los valores de la institución. ¿Cómo, eh, eh, eh, a lo que se apunta es claramente al, al, al, al, chico, al chico pequeño. Eh, ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo se hace contra hegemonía? Eh, cuando uno se encuentra a veces en la escuela con discursos que son, eh, van de la mano con esto? mira en las escuelas eh, todo depende, como, como de costumbre, del nivel de conciencia que tenga la comunidad educativa para poder poner un filtro y, un, y bloquear eh, este tipo de cosas. Yo me acuerdo, yo estaba en el secundario, yo hice el primario durante la dictadura de Honganía, el secundario eh, durante la dictadura de Lanús, Levinson y compañía, Después la facultad la hice durante la dictadura iniciada en el 76, no me privé de nada en la vida. Yo me acuerdo estar en cuarto o quinto grado y que vinieran los policías a darnos clases de educación vial, por ejemplo, con sus uniformes y demás, y nos prestaban la gorra y dejaban que los chicos se la aprobaran. Eh, y allí lo, lo que pesa después es cómo vos traducís eso con el pibe en, en el diálogo con, el, con la familia y en los propios docentes. Eh, los docentes que son, en definitiva, los que eh, tienen la posibilidad de reaccionar y decir, no, mira, pará, acá no vamos a jugar con policito, acá vamos a enseñarles a los chicos eh, otro tipo de cultura cívica y no la cultura cívica de la nueve en la cintura. Y, y la... eso sabemos que ocurre, bueno, así como ocurrió con, con uno de ustedes, el que sorprendía que trabajaba, eh... De la misma manera, seguramente sucede en muchos otros ámbitos. Nosotros mismos tenemos compañeros docentes en Correpi que tratan de, de discutir esto, de pasarle a los alumnos el manual del pequeño detenido, de sacar la discusión de qué pasa cuando te cruzás con un policía en la cuadra. Exactamente, y también, bueno, en este caso y en muchos también, el laburo con la familia, ¿no? Que muchas veces la escuela expulsa la familia. Por eso te marcaba, familia. te marcaba el tema de la comunidad educativa, o sea, por un, lado, por un lado los papás, por el otro lado los docentes, confluyendo en un mismo objetivo, que es que ese niño no sea educado por la policía. Sí, María del Carmen, te saluda acá Nati. Sí. Eh, No, yo pensando en esto, lo de los padres, yo sinceramente si fuera madre y de repente vuelve mi hijo y me dice, mami, fui a donde está la metropolitana, nada, me, me pego un tiro, pero antes de eso voy prendo fuego el colegio. Me parece que tienen que hacer como un pedido de autorización, digo, contándoles a la, a la familia o a los padres, a los responsables, de qué se trata esto. Bueno, eso bueno, ya ¿no? es un, un tema que digamos, pasa por, por las, las directivas escolares, Eh, yo creo más en, en la micromilitancia de la conciencia individual de, de, de venida en grupal, en colectiva. Eh, te, vuelvo a un ejemplo en primera persona. Eh, en el secundario eh, hubo una... Eh, la comisaría de mi barrio, que era la 23, el 25 de mayo, invitaba a los chicos de los colegios de la zona a tomar el chocolate con el comisario. Y un año nos tocó a nosotros. Eh, mi papá mandó una notita en mi cuaderno de comunicaciones diciendo Mi hija no va a tomar el chocolate con el comisario Y más vale que no le pongan falta claro. y, se, y se colgó del teléfono a discutir el tema Y al final fuimos un montón de chicos los que nuestros papás dijeron No, no van a la comisaría claro. Es como todo en la vida, hace falta claro. uno Que empiece sí. a caminar, y si va por el camino correcto, no va a ir solo mucha, mucho tiempo. No, no, totalmente, sí, bueno. Eh, nada, en, en esto, eh, Matías, ese que le está hablando ahora, hace, por, bien, para no confundirte, eh, también con los chicos no, nos preguntábamos cuando estábamos preparando eh, el programa y, y viendo los temas que íbamos a tratar, ¿no? Eh, algo que vos puntualizabas al principio, ¿no? Esta necesidad de este, de este blanqueo de imagen como si habláramos de, nada, de un candidato político, de un, de un personaje mediático que trata de, de, de buscar vender algo que no es, eh, y acá claramente están haciendo eso. ¿no? Digo, en vez de haber un sinceramiento y, y un blanqueo hacia adentro de todo lo que, estaba, lo que está podrido, un replanteo de lo que son las la fuerzas de inseguridad internamente y demás, se busca tener estos eh, axiomas de de acercamiento a la comunidad, como le llaman ellos. Y por otro lado, eh, yo pensaba, es un mecanismo que tienen también para empezar a generar el gen, digo, muchos de los policías que terminan estando en la calle son eh, pibes que salieron de los mismos barrios de donde vienen los pibes que después terminan siendo reprimidos. Eh, y digo, nada, esta es una herramienta más que tienen como sistema para hacer esta cooptación de que alguien que claramente tendría que tener en claro que el policía o la policía o la fuerza policial eh, es un enemigo para el lugar en donde se crió, en donde se desarrolló, termina formando parte de la misma, ¿no? Bueno, pero es que justamente... Nosotros siempre decimos cuando hablamos de, de nuestra intervención en los juicios contra policías, gendarmes o prefectos, que la pelea no es solo por la sentencia, sino que fundamentalmente es una pelea por la conciencia. Estamos hablando de eso, de quién se gana la conciencia de esos pibes. Si el policía que les viene a dar la charla amistosa y después cuando tengan 17 o 18 años va a ser el que le pegue el garrotazo en la esquina, eh, o si se la ganamos nosotros, nosotros desde los medios de comunicación populares, desde las organizaciones antirrepresivas, desde las organizaciones barriales, desde todos los espacios de discusión y de construcción de una conciencia proletaria. Totalmente. Bueno, María del Carmen, desde aquí no, no nos quedan más eh, preguntas eh, por hacerte, ya estamos más que agradecidos por la comunicación, eh, no sé si, si te quedó vos agregar algo. No, simplemente que esta pelea es justamente... Eh, lo que remite directamente a, a lo que decía Vanessa en, en el separador que, que abrió el bloque cuando ella hablaba de cómo ese destacamento tenía menos de un año de antigüedad y no nos olvidemos que ese destacamento fue fruto del clamor forzado a través de la cooptación de consenso de muchos vecinos y un año después reclamaban el cierre porque había desaparecido Luciano Entonces, así como se ganó la conciencia de todos esos vecinos de lo más mirador, que hoy ya no piden un destacamento y han dejado aislado a ese grupo de fachos de balón, y, bueno, de la misma manera tenemos que pensar que el camino está abierto y tenemos que recorrerlo. Así, así será. Bueno, un, un abrazo aquí de todos nosotros y gracias por la comunicación. Al contrario, un abrazo, compañeros. Bueno, hablábamos con María del Carmen eh, Verdú, eh, y bueno, nada... Me parece súper clarificador eh, la visión que tiene eh, María del Carmen y toda la militancia que, que tiene ella y el trabajo que, viene haciendo, eh, eh, que se viene haciendo desde Correpi, ¿no? desde toda la organización. Eh, creo que bueno, ellos claramente tienen un mapeo de todo este funcionamiento que particularmente en este caso tiene que ver con esta... Eh, nada esta situación de, de lo que ellos llaman acercamiento a la comunidad, y para nosotros es un blanqueo, eh, están tratando de hacer un lavaje de cara, ¿no? eh, de una, una cuestión mediática, eh, publicitaria, y, y, y bueno, eh, nada. Es, es una herramienta en la cual creo que más allá de que la denunciemos, me parece que es importante de todos los espacios dentro de nuestras familias, Eh, dentro de nuestros espacios de trabajo a quienes les toca estar en, eh, en los diferentes eh, espacios educativos a los que está hacemos comunicación tenemos que plantear esta discusión y que tiene que ser una, una discusión que tiene que estar en las calles para que claramente, eh, bueno, como decía María del Carmen, si un padre cuestiona esto, varios padres lo van a cuestionar. Yo creo que va a haber muy pocos padres que se sienten un minuto y piensen y quieran que su hijo participe en alguna actividad eh, dentro de una fuerza policial. Sí, han encontrado eh, en, en, en la escuela eh, un, nuevo, un nuevo espacio para poder eh, propulsar eh, y regar su, su idea. No sé, no sé si llamarlo ideología, pero sí su, eh, su concepción con respecto a lo que es un policía. Eh, él, la, la escuela ha sido históricamente eh, por parte del Estado utilizada para construir identidad desde, desde sus inicios sí. eh, y esta no es la excepción. Eh, pero bueno, como decía María del Carmen, también la escuela somos muchos trabajadores y trabajadoras que no estábamos para nada de acuerdo eh, con esto con esto que, que están planteando, que están haciendo, y que lo vamos a combatir, ¿sí? Eh, tengamos el rol que tengamos. Yo no, no, en, en la escuela primaria no estoy al frente de, de, de pibes y de pibas, eh, pero eh, igualmente sí charlo con compañeros y compañías que lo están, y bueno, con lo cual tenemos que construir contra hegemonía, no, no queda otra. Exactamente. Eh, ahí no, no, Hay una señorita que quiere, que quiere besos, ¿no? Sí, ¿No? quiere besos. Quiere, quiere un abrazo, un beso, que... Eh, las eh, Rocío, ¿no se llama? Rocío. Rocío eh, gallegos. Eh, está escuchando, podría pasarse un día, ¿no? Eh, porque cada vez, eh, cada vez somos menos. ¿no? Es, cada vez el menos. No sé qué está pasando, es como un hermano, ¿verdad? ¿no? Sé, qué, Los van eliminando, no sé, como el turco, el del amigo. Va, miren, acá por algo Rodrigo, por algo Ferreiro y yo, eh, la gente no, no puede ver. No, no, no. Pero vamos, vamos a subir una foto de la silla ahora, porque es la silla caliente desde afuera. Sí, sí, sí, Los el, que se van sentando ahí. El que va ahí, chao. Chau. Nos vimos. Dos, tres meses y. <ríe> y bueno, besos y abrazos para Rocío Gallegos, que eh, es nuestra tuitera nuestra estrella hoy sería, ¿no? Nuestra claro. Facebookera, whatsappera. Sí. Ahí va, ahí va. Es una Guasapera que está ahí. ahí, va, ahí, va, ahí va. Y te quedó bueno, que venga un día acá a charlar con nosotros. Claro, a cebar mate, por lo menos si no sí. se anima con el micrófono que hace. Que traiga una de esas tortitas que se haga más Claro, claro, que sea una vuelta por acá. Que se traiga, se traiga. Una torta bueno. frita, algo que sea. Besos, Ro. ¿Vos fue? ¿Vos fue? ¿Vos fue Euh, bonsoir messieurs, je voudrais savoir si euh, à 6h, euh, heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une euh, guerre mondiale et si oui, euh, est-ce que ce serait éventuellement euh, la, fin la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde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 En dólares. En dólares si la conseguís. En dólares. Ah, estamos al aire, perdón. Eh, perdón, perdón. Eh, no, no, no, no había visto el... No escuchó la, la cortina, perdón. No, eh, es, es, Rodríe, bueno, no, no, no, no. No, no, no, no, no, En los Panamá paper. eh, pero no, Papers. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los no, Papers. no, no, no, no, Bueno, seguimos aquí con la sección internacional eh, Que, bueno, han pasado varias cosas a nivel internacional eh, Les digo una cosa, nosotros nos cansamos de decir varias veces acá en, en el programa eh, Durante algunos, algunos segmentos que no tenían que ver con internacional Que los franceses eran todos unos tibios Que los franceses eran unos tibios, unos pechofríos, Que no se plantaban Que las revoluciones que habían hecho eran todas revoluciones... Eh, pero que no habían llegado a casi nada que... y sin embargo eh, ahora los que nos estamos transformando la verdad en pechos fríos terribles somos nosotros eh, con Macri haciendo más o menos lo que quiere eh, anunciando que va a vetar una ley que se estuvo discutiendo ayer y sin embargo los franceses están saliendo a la calle eh, zarpadamente ¿sí? eh, con una convocatoria multitudinaria y ¿sí? eh, Donde siguen rechazando eh, la ley, eh, el proyecto de ley de reforma eh, laboral, ¿sí? eh, donde se conformó en marzo un, eh, un movimiento que se llama Noche de Pie, ¿sí? con ciertas similitudes con los indignados españoles. Tiene algunas similitudes que tienen que ver con, no, no hay una conciencia de clase muy clara, hay mucha heterogeneidad en, en, en este movimiento Noche de Pie francés, pero lo que sí hay es una claridad en cuanto a que no eh, quieren que se eh, apruebe este proyecto de ley impulsado por el ministro eh, de Trabajo. Eh, donde se perderían eh, ciertas conquistas obreras Como por ejemplo la edad jubilatoria Como por ejemplo la cantidad eh, de días por vacaciones eh, Se quiere todo, por supuesto, acortar los días por vacaciones eh, Alargar la edad jubilatoria eh, eh, Recortar lo que es el subsidio por desempleo Sí, convengamos que ya sufrí algunos eh, recortes Bastante. de ese subsidio Que hasta mediados de, del 2005-2006 seguían manteniendo las mieles del de, de neoliberalismo internacional que durante los 80 y los 90 permitía que bueno, un obrero o un trabajador despedido en Francia estuviera cobrando su último sueldo por alrededor de 3 años, si no me equivoco, y recién ahí empezaba a tener una reducción muy leve cada 6 meses. O sea que uno podía estar sin trabajar durante años claro, hasta que encontrara el trabajo que, que correspondía, que quería, en el cargo, en la situación que a uno le gustara, o dedicarse a viajar por el mundo y sacar con, con su tarjetita de débito el sueldo en cualquier lugar de, del planeta, ¿no? Exactamente. Bueno, esto no lo van a poder hacer más. Eh, eh, les vamos avisando que por más que frene esta reforma, no, me parece que algo, algo, algo, sí, algo, va, algo va a suceder. Bueno, eh, pasó algo en, en Londres eh, interesante, en Inglaterra. ¿sí? Eh, se eligió una... Un alcalde que es musulmán, ¿sí? que es musulmán eh, con lo.. digamos, con el, el, la persecución que están eh, persigue, eh, persiguiendo.. ¿no? Porque sería contradictorio, la persecución que están sufriendo los musulmanes en Europa con los últimos eh, atentados de ISIS y, eh, e incluso con lo que sucedió en, en el día de ayer, eh, por más que encontraron hoy los restos del avión, este avión que se encontró en Grecia, donde enseguida lo primero que se dice es que hay una vinculación con algún antetano terrorista. Es lo primero que se dice, no se tiene ningún tipo de prueba para firmar esto, o sea, salvo un avión caído, pero siempre lo primero que se dice es que no Uy, solamente encanta, que es un antetano terrorista, que están los musulmanes metidos. <risa> o sea, sí. Entonces, Rita, ¿Y qué están los musulmanes? Y sí, sí, alguno de, de ellos ahí metido. Bueno. Sí, recordemos que seguramente con el correr de los meses nos iremos enterando de que algún personaje. En particular viajaba en ese avión, algún científico, alguien que estaba denunciando eh, el ecocidio que está habiendo en el planeta Tierra, alguien que estaba descubriendo alguna vacuna para curar alguna enfermedad, alguien que estaba haciendo algo por la humanidad, eh, o que estaba luchando en contra del de poderoso capitalismo que hay en el mundo, terminaba viajando en ese avión. Exactamente. Eh, y de eso no se va a hablar, eh, eh, nos enteraremos por lo bajo o por algún otro rumor en las redes sociales. Exactamente. <risa> y hablando, hablaste recién de, de Ecosidio y es lo que eh, está haciendo Monsanto y lo que está a punto de expandir. ¿no? Porque si se quiere fusionar con la empresa alemana Bayer, ¿sí? eh, que nada tiene que ver con Osvaldo, Osvaldo Bayer, eh, y eh, lo que encontraría Monsanto fusionándose contra, con esta empresa alemana Eh, de la industria química es fortalecer en esta rama en la rama química eh, porque para frenar un poco el avance de las empresas chinas en el mercado eh, que Monsanto maneja eh, sería algo, una noticia realmente devastadora para, eh, para lo que es eh, para lo que es la humanidad <risa> básicamente, por más que suene exagerado no, que es, es, lo que está es haciendo Monsanto combo, es un combo tremendo porque es como eh, el que propaga las enfermedades que es Monsanto con sus productos que contaminan los alimentos y contaminan las tierras y contaminan todo, porque hoy el glifosato está esparcido en la Argentina es tremendo Yo creo que no hay, no hay una región de la Argentina hasta las que no usan glifosato terminan contaminadas por eh, por contaminación secundaria por lo que tiene que ver con la fumigación de los aviones, por el traslado Hasta de las abejas, lamentablemente Las abejas terminan, terminan participando En, la, en el esparcimiento eh, Siendo ellas contaminadas Y después terminan siendo parte de la, de el, de la contaminación Y esto sería una locura Porque te, el tipo que te envenena Y que te produce la enfermedad Va a terminar estando ligado comercialmente Al que te va a vender el remedio Exactamente ¿No? es, es, es algo muy macabro Bueno, eh, oh. en América Latina eh, eh, Nos quedamos dos segunditos En Venezuela Eh, en el día de ayer uno, hubo una marcha opositora eh, contra Maduro de, Fundamentalmente eh, por parte de la derecha venezolana eh, Maduro que no la está pasando del todo bien en Venezuela eh, Una inflación galopante eh, en, en, Con números que realmente causan escalofríos eh, llegando, llegando a un porcentaje histórico Eh, la clase, las clases populares que defendieron y, y que fueron beneficiadas por muchas medidas del chavismo, no la están pasando del todo bien allí en Venezuela eh, en Brasil eh, el, lo, que, lo que produjo eh, el derrocamiento, por más que lo quieran disfrazar de institucionalidad de eh, Dilma Eh, fue entre otras cosas una avanzado contra el movimiento universitario un movimiento universitario que en líneas generales apoya a Dilma y salió a hablar de eh, golpe de estado eh, un, en este caso vamos a hacer un paréntesis y hablar de lo que hizo Argentina con Brasil eh, la canciller Malcorra eh, fue una de las primeras en América Latina en reunirse con eh, el nuevo presidente eh, Temer Eh, brasilero, eh, afianzando eh, de, esta, de este modo la relación con Brasil y por supuesto eh, también eh, reconociendo eh, que lo que eh, reconociendo no el golpe de Estado, sino reconociendo el nuevo gobierno brasilero y avalando el golpe institucional. Eh, bueno. La, el movimiento universitario está manifestándose y, por supuesto, recibe por parte del Estado la represión constante, la persecución. Así que, bueno, vamos a estar atentos a esto. En España, luego de un siglo, es decir, desde el año 1916, que la deuda externa de España supera el 100% del Producto Bruto Interno. O sea que en España están eh, bastante, bastante mal. ¿sí? Eh, ellos que también tuvieron su... Eh, su década eh, donde viajaban por todo el mundo, donde la pasaban bárbaro, donde. Ahora están cayendo como el corso, lamentablemente. Eh, recuerda... debe, debe estar llevando cocaína bastante cortada, Ibiza, me imagino. Ahora. Sí, sí, sí, sí no, sí. no debe estar tan purina como.. No, no, te destroza la, la nariz, eh, te corta, <risa> sí, directamente. <risa> ya no, no. De no forma, olvídate. Eh, bueno, Italia propone una solución para, para los refugiados. Eh, ¿Sabés qué quiere Italia? Eh, quiere abrir centros de identificación de refugiados flotantes en alta mar. <risa> no, no, no. Los, ah, bueno. los tan... Angelino Alfano, ministro del Interior de Italia propone esto a la Unión Europea. Mirá que uno, uno con Berlusconi podía esperar cualquier cosa de este tipo, pero eh, no está el chabón y siguen profundizando la locura, ¿no? No, no, es, un, es una locura, es una locura. Aparte lo plantean eh, como algo eh, maravilloso, eh, lo manifiesta de esta forma, hay una disponib disponibilidad absoluta por nuestra parte de abrir nuevos centros de identificación, pero... Muchachos, están hablando de abrirlo en el medio del mar. Es una, una locura, una locura. Eh, el sistema de los centros de registro flotantes permitirá realizar operaciones de identificación directamente a bordo, sin que escape nadie. Y en este mecanismo podrán participar los actores humanitarios y la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior. Ah, eh. La verdad que es increíble. Eh, y para cerrar, eh, en Estados Unidos, ¿sí? ...donde se están llevando a cabo las primarias que duran mucho... ...las primarias en Estados Unidos duran casi todo el año... ...porque se van haciendo por estado... Eh, ...Donald Trump ya es el candidato republicano... Eh, ...pero el candidato demócrata todavía no está establecido... Eh, es, ...la lucha está en Hillary Clinton y Bernie Sanders... ...Bernie Sanders que es un tipo bastante particular... Eh, ...para lo que es la política estadounidense... Eh, ...está a favor de Cuba... ¿Sí? Eh, plantea que Estados Unidos eh, ha sido una potencia imperialista que ha invadido cuanto país se le ha cruzado es un tipo bastante particular que le está eh, eh, haciendo la interna a Hillary Clinton bastante, bastante complicada si bien es como que está casi, se da casi por descontado que, que Hillary Clinton va a ganar eh, todavía no lo ha hecho ¿sí? eh, y eh, Bernie Sanders ganaba por 6 puntos en Oregon eh, en Kentucky Así se dice, como la pizza. Digo Kentucky, enseguida pienso en, sí, en la pizzería, ¿no? en pedazo de pizza Gila eh, del Quinto ganó Pero por menos margen de lo que pensaba Y parece que eh, Se va a tener que esperar eh, Los resultados de California ¿sí? Para eh, el resultado decisivo Entre Gila del Quinto y Bernie Sanders Para los que no saben Cómo, se, cómo, cómo funciona la interna estadounidense eh, Las elecciones en Estados Unidos Por más que nos hablen de democracia y esto, Son entre dos partidos o sea, sí, Es, es sí. un bipartidismo puro entre republicanos y demócratas, eh, las internas se, se, se dan durante todo el año en todos los estados, pero no compiten, eh, digamos, primero, no tienen un piso proscriptivo como, como sí lo tienen acá en Argentina, y además, eh, los, dos, los cuatro candidatos compiten en el mismo estado, pero por su interna, ¿no? O sea, en California ya Donald Trump la ganó, y, la, y, y no es el mismo día, sino que son, en, y pueden ser incluso no fines de semana. Eh, porque no, son, no es obligatorio el voto. Allá ni siquiera el voto eh, para la elección presidencial definitiva. Eh, y bueno, eh, ahora falta la de Clinton contra Sanders, donde eh, bueno, seguramente ganará Clinton, pero eh, no esperaba la, ex, eh, la esposa del expresidente Bill Clinton llegar a esta instancia sin tener ya definido, cosa que la ponen un poco en desventaja frente al, eh, a este muchacho Donald Trump que... bueno. Eh, ni los propios estadounidenses, que son bastante reaccionarios Pueden creer que haya llegado a, a ganar la interna y a ser candidato a presidente Bueno, eh, hablando de, de estas elecciones norteamericanas eh, la, El posible triunfo de Donald Trump hizo que Rey Sabin de Majin se vuelva a reunir Exactamente y que, bueno, hay una página, una cuenta regresiva que termina siendo en junio, para la época que estén definidas las primarias. Esa cuenta regresiva lleva el nombre, ahora no me acuerdo, es un nombre bastante complejo de un tema de Public Enemy, el nombre de la página, pero la idea es que se va a juntar eh, la base de Raising de Machine, los tres músicos, el, va a haber alguna participación de Zac de la Rocha del cantante, pero también van a participar en las letras de este nuevo eh, incursión de Raising de Machine, eh, tanto los miembros fundadores de Public Enemy, como eh, los eh, miembros fundadores de Zeper Hill. Ya una fusión, una amistad que venía, había existido en otras épocas, eh, sobre todo en la, primera, en, la, en la década de los 90 hasta principios del 2000, que fue la época que Race Game participó de corrido. Sus últimos shows terminaban siendo con la apertura de Public Enemy y participando los Zeper Hill en algunos temas que tocaban en conjunto. Eh, así que se está armando un supergrupo para sacar un disco en contra de Donald Trump. Mirá vos, si no me equivoco... No... Creo que fue papel, lo que se terminó comiendo un periodista estadounidense que dijo que Trump no tenía ninguna chance de ser candidato a presidente no. de los Estados Unidos. Bueno, dijo, si pasa eso, yo me como esta hoja de papel, no sé, sea, y bueno, terminó comiéndose en, en vivo. Ya, ya se la comió, ¿eh? se terminó comiendo en vivo, porque bueno, lamentablemente eh, siempre la realidad supera, supera la ficción, ¿no? Y en este caso, ¿sabés qué? Cada vez que veo a Donald Trump y ya cerramos, eh, ¿sabés qué? Me acuerdo de una película. Eh, de. No sé si no. Creo que es de Robert Rodríguez. Sí, Machete. Es la chévere. película Machete, donde el candidato Robert De Niro, Robert o sea, de Niro era eh, algo que uno no podía creer que realmente en la realidad existiera un candidato de esa índole que mataba a inmigrantes. Bueno, eh, acá tenemos eh, a uno que superó sí, eso, la le, le robó un par de ideas, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado con el segmento de internacionales eh, y ya volvemos con más eh, desde afuera. Break it, break it down. The lesson plan he can't recall The student's eyes don't perceive the lies Mouncing up every fucking wall The closure is well kept I guess he fears playing the fool The place that students sit And listen to that bullshit That he'd learned in school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 retaguardia Matri tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después voy a agarrar esta paga que tengo y lo voy a cortar Ya lo voy a cortar, cortar y cortar. Y cuando Macri me vea con esta pala, yo. Yo voy a cortarlo cuando salga corriendo, lo voy a cortar y ¿sabes lo que voy a hacer después? matri eh, voy, eh, voy, voy, también voy a ir con un pinche que, que se lo voy a clavar en matri A Macri se lo voy a clavar, me lo voy a clavar y después le voy a decir matri tonto, porque es un tonto. Life is a great big day. Wherever there's a pain, you find a fire Aire, muchachos, aire. Nos no mandas cosas para que leamos para abrir y, y nos sacas el aire al mismo tiempo. Sí, sí, sí, sí, así, vertiginoso, magia, magia, magia, magia radial. Me, me siento. Como que me, me produce el productor de Chich. Cortá momentos. con la dulzura, ¿eh? cortá con la dulzura porque te da sí, sano. Este es un mensaje para. para diabetes. Para, diabetes <risa> sí, para algunos alopante. compañeros que están escuchando. Sí, ¿eh? sí, cortá ahí porque. Aflojemos un poquito. Sí, la glucemia. Aflojemos un poquito. La glucemia se va al carajo. Eh, No sé qué decir chicos, que ¿No, no les gusta el chocolate de dos corazones, eh El chocolate es rico, el chocolate flores, es rico, pero no las flores también vamos eh, por un shot, un block de maní fuerte, ¿qué más? claro, un maní eh, con una fresca No sé, una guitarrera en el balcón a, a la persona que amás Y Una lo pasa que pasa que en mi caso, velas. si hay meditarrena en el balcón, tiene que estar en el patio del de, de, de plata baja, porque no Una tengo cena a la luz de las velas Y bueno, cuando se corta la luz puede ser. Un camino ser, de pétalos de rosa antes de llegar al lugar donde uno va. Yo creo que la, la petiza puede llegar a, a, a meterme un flechazo, pero un flechazo en serio. Sí, no no diga <risa> <no risa> cosas que usted no cree, Bianchi, sí, sí, no, eh, por favor. No se lo creen ni usted eso. <risa> Yo ya te dije, lo mío son calaveras. Por eso, no, no se la quiere ni usted. <risa> no, me no haría vomitada la base, son calaveras, está bien. Calaveras y cuero, nada más. <risa> bueno, de <risa> matadero, sí, también, sí. Está, bien, está, bien, está bien, está muy bien, está muy bien. Hace alarde al barrio, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Claro, vos, pechitos, de <risa> flores. No se dejé picando. No, no, no. Bueno, nosotros eh, tenemos otra, otros gustos, otros gustos, pero no, no, no, no la que sí, osos, no osos, la... pol osos polares, nieve. <risa> Mira, <risa> con cada ¿no? bueno, eh, ¿estuviste en un festival ayer, no? ¿Y ¿Estuviste en un eh, festival? Sí, me, ahí me, me, to, me tocó tocar ayer. Está muy bien. ¿Y qué, qué, qué, qué, por qué? ¿Por qué era el, el festival este? Eh, se realizó un festival eh, frente el, al... Funciona allí el Ministerio de Educación, si, si no me equivoco. Claro, eh, el, el Pizurno. Claro, exactamente. ¿no? Ahí en Rodríguez Peña y Paraguay, en la plaza que estaba enfrente del Palacio Pizurno, se, se hizo un, un festival eh, que, que, bueno, se, se titula como un grupo que se armó en Facebook y, y en otras redes sociales, que la educación pública no se toca y que tiene que ver con la lucha que se viene dando de las universidades y de todo. La educación, eh, nada, ya venía de cimbronazos tras cimbronazos y ha tirado una bomba más que fuerte este año eh, Bullrich al presentar este, este presupuesto bajísimo eh, para el sostén de, de, nada, de los sueldos, para el sostén de los impuestos... Eh, En la, en la UBA y, y bueno, esto puso, ya venían en plan de lucha los docentes, ya venían en plan de lucha los diferentes centros estudiantes, eh, nada, no hizo más que esta propuesta unificar eh, toda esta lucha, la semana pasada hablábamos con otra compañera Laura Olivera que, que hacía eh, de notera mientras participaba de, de la multitudinaria marcha que se dio en el microcentro porteño Eh, y bueno, esta vez en el Palacio Pizurno se realizó este festival organizado por los diferentes centros de estudiantes de colegios secundarios, de universidades eh, eh, bueno, en la cual se decidió eh, participar eh, desde una actividad cultural, musical en este caso en particular eh, con varias bandas, ahí eh, participó la Delio Valdés, Negra Santa eh, un grupo, algunos grupos de percusión, bueno eh, y algunos otros músicos más que ahora se me está... Yendo de la mente los nombres Jamaicaderos le tocó también participar ayer En la actividad Mientras tanto se iban leyendo diferentes eh, Documentos y bueno y, y diferentes textos que fueron trabajando Los compañeros y bueno Puntualmente haciéndolo frente al Ministerio de, de Educación, lugar donde uno supone Que en ese momento debería estar ahí Eh, ...Bullrich tomando el tecito... ...porque no creo que tomen la lechona los macristas, ...deben tomar un tecito... ...tecito, tecito tomen... Sí, sí, sí. Eh, buena, buena, ...buena concurrencia, buena convocatoria... Los, ...los centros de estudiantes... ...generalmente cuando toman estas, eh, estas luchas en común... ...y dejan de lado eh, todas las discusiones eh, partidarias... Y, ...y algunas conceptualizaciones ideológicas... ...estaban ahí de todos los espacios, de todos los colores... Participando La plaza llena, se cortó la calle también ya, ya para, para el promedio de, de, de la actividad eh, que habrá arrancado alrededor de las 6 de la tarde y duró hasta pasadas las 10 de la noche. Eh, bueno, nada, con buena concurrencia y una movida que lamentablemente se va a tener que sostener en el tiempo porque eh, todo esto devino en que después de la marcha de la semana pasada, algunos medios eh, el viernes después de la multitudinaria de marcha Daban, bueno, en esta gran pantalla que está viendo, esta cobertura que está viendo por parte de, de los medios hegemónicos para con el gobierno de, de Mauricio, eh, salieron a decir como que iba a haber una, una contrapropuesta con respecto al presupuesto, pero bueno, después nos enterábamos que esa contrapropuesta lo que planteaba era que era eh, una suma bastante importante, mucho mejor eh, a la que se había hablado en un principio, pero con una condición. Que ese, esa, ese presupuesto sea solamente para cubrir gastos y no sueldos. Claro, eh, a, a, justamente eso te iba a comentar, Mati. Eh, hubo una contrapropuesta, ¿sí? posterior a la multitudinaria marcha, que fue el día viernes, fue ofrecida. ¿sí? Siempre hacen lo mismo, ¿no? la ofrecen sí. a último día de semana. Esta, eh, recordemos que eh, hay, son varios los gremios. Que, eh, están, eh, que nuclean a los trabajadores universitarios a, lo, a los trabajadores que son profesores universitarios Porque hay otros trabajadores que no son profesores Y que sostienen la universidad también eh, Entre ellos están la Conado Histórica y AGD La Conado Histórica y AGD Cuando reciben la propuesta del gobierno eh, nacional Deciden consultar a las bases, ¿sí? consultar a sus bases Y efectúan una contrapropuesta Que... Eh, hoy fue evaluada por el gobierno nacional y llevó a su vez una contrapropuesta al gobierno nacional. ¿no? A lo cual eh, estos dos gremios, que son bastante democráticos, llevaron a las bases a dialogar. En cambio, siempre existe la, sec la sección burocrática del asunto, que en este caso está conformada por la CONADU, no la CONADU histórica, sino la CONADU, la FEDUBA, eh, que agrupa gremios como Aduba, Ute y Uda, que ya apenas le dieron el acuerdo de... Eh, del día viernes ya firmaron. O sea, no, no, no, no plantearon ningún tipo de debate en las bases. Le dieron el acuerdo con lo consideraron mejor. Y pusieron el gancho. Esto nos sorprende, sobre todo a aquellos que sabemos... Mejor eh, pájaro en mano que 100 volando, Exactamente, dijeron, ¿no? exactamente. A aquellos que, que les costó tanto salir a la calle, ¿no? Tanto, tanto, y les sigue costando. Eh, cuando eh, les agarra un poquito de frío, ¿viste? Eso y ya se meten enseguida, sacan la lapicera y firman lo primero que les tiran. Bueno, la Conado Histórica y eh, AGD todavía no han firmado el acuerdo. Sin embargo, la Conado y Fedúa sí. Veremos cómo sigue esto. Bueno... Yo creo que vas a seguir con más laburo desde las calles que, que, con, que con propuestas sanadoras. Desaparecidas en democracia. Las estamos, las estamos buscando. todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos.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 Zona Libre Comunicación alternativa por los derechos humanos La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga La radio hecha, hecha por, todos. por todos Luciano Arruga, de 16 años, fue, fue visto, visto por última vez, vez el 31 de, de, de, enero, de enero de 2009 Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía A Luciano, antes de desaparecerlo, policía del destacamento de Lomas del Mirador le hicieron salir a robar para ellos Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. ¿Sabés de qué me acabo de enterar? De una noticia que me puso muy contento. Pierde el boca de Angelisi. ¿Cómo que está perdiendo? Pierde 1 a ello? 0 y se está quedando afuera de la Libertadores. Falta mucho todavía. <risa> pero la verdad me está poniendo muy contento eso. Porque eh, no lo quiero, Angelisi. No no no, no, no, no. Quiero no. que le vaya muy mal. Y la verdad que después de todo lo que pasó, hablábamos sí. la semana pasada de lo que viene pasando en la boca, esto no tiene que ver con los futbolísticos, no, sino con los políticos. No, pero viste, como que... No, no, el... está... y bueno, es... Es, lo que tiene es que la gananza del pueblo Bien, eh, sucedió lo en La Plata ¿no? Sí, ah, hubo, hubo marcha De diferentes eh, sectores Estatales, judiciales, educativos eh, En el centro de La Plata Y bueno Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica Con eh, Mariel, una compañera del Frente Popular Darío Santillán Mariel, buenas noches Matías y Rodrigo, te saludamos aquí en el piso Hola, qué tal, buenas noches Eh, sí, mi nombre es Mariel y como decían ahí en la presentación, soy también trabajadora estatal, trabajo en la política pública de niñez, en un servicio zonal de promoción y protección de derechos del niño en Lomas de Zamora y, y estamos organizados junto a cientos de compañeras y compañeras en ATE, en ATE Sur. Eh, eh, Mariel, eh, eh, hoy mirando la, la televisión, eh, porque nos gusta eh, esta vida agitada de ver la tele todo el tiempo. Eh, Nos decían que en la marcha lo único que había habido era cosas incendiadas, pero imaginamos que en realidad pasó algo más, ¿no? Porque no son eh, piromaníacos ni nada ustedes. Uh -huh. Hoy en la movilización fue convocada por distintas centrales de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos, como bien decían, ahí hace un ratito, judiciales, SICOC, de Salud, OVM, ATE, distintos sindicatos, distintos más de 20.000 compañeros y compañeras eh, organizados. Eh, en, en las distintas centrales en función de, bueno, de, de cada sector de laburo eh, que trabajamos cada uno y cada una dentro del Estado Provincial y, y mientras se llevaba adelante esta movilización desde Plaza Italia a, a la legislatura, se, se llevó adelante un acto y en, en los recintos de la legis, legislatura se estaba llevando adelante la sesión para aprobar la ley de modernización que ya contaba con media asunción de senadores y, y hoy eh, la tenían que aprobar los diputados, que es en realidad un paquete de leyes que la gobernadora eh, lleva adelante, que ya se inició con el decreto 230, en el marco de su política de ajuste y de descargo de la situación sobre la espalda de los y las laburantes de, de toda la clase y en particular en lo que respecta a los trabajadores estatales y a las políticas públicas, ¿no? En, nosotros le ponemos el cuerpo diariamente en los distintos dispositivos, en los centros de salud, en los centros de niñez, en las escuelas. Eh, esta ley de modernización, que con ese nombre, digamos, esto que ellos suelen hacer, ¿no? con estos nombres eh, buscan engañar, en realidad no es más que eh, un paquete de leyes que viene a profundizar, eh, a ultraplicarizar nuestro laburo, la flexibilización laboral, Eh, cuestión que no es nueva, pero que sí ahora, digamos, con, con esta batería de leyes, lo que van a hacer es hacerlo en el marco de la legalidad. Son leyes constitucionales, son leyes que, que lo que hacen es externar todos los derechos de, de los laburantes, digamos, que, que con sangre hemos ganado a lo largo de la historia nuestra clase. Eh, básicamente, esta ley eh, apunta a dos cuestiones centrales. Como decía, ultra precarizar, eh, lo que hace es sacar ...dentro del marco de la ley 10.430... ...que es la que nos rige... Eh, eh, ...sacar, digamos... ...todos los nuevos... ...dictando la, la ley de emergencia dentro del Estado... ...y la administración pública... Eh, ...lo que hace es permitir... ...de que todas las nuevas contrataciones... Eh, ...sean en el marco de una nueva figura... ...que es una figura basura... Eh, ...autónoma... ...por seis meses... ...con el claro objetivo de que... ...aquellos que están en situación de planta permanente... Eh, sean cesanteados, digamos, y luego recontratados, con suerte, quienes lo sean, en esta figura que los deja por fuera de todos los derechos que la 10.430 nos garantiza. Eh, y por otro lado, también trae una batería de, de artículos relacionados a eh, eliminar todos los controles, todos los organismos de control sobre lo, las licitaciones, de todas las obras, lo que nada les abre, hace pie a libre, A, a los negociados con las empresas. Es básicamente en estas dos cuestiones más elementales la que apunta, ¿no? que son no menores, sino que, que de una gravedad eh, terrible. Eh, esto, imagino, eh, al ser sancionado, no solamente contó con los votos de, de, del, del macrismo, sino también eh, fue acompañado por, otra, por otros partidos políticos. Sí, fue acompañado por el Frente Renovador, Eh, hubo sí grupos, digamos, los, los, eh, los diputados de, de los partidos de izquierda no y un sector del Frente para Victoria tampoco. Eh, de, pero bueno, contaron con la cantidad de votos necesarios como para poder eh, sancionarla y de hecho hoy la sancionaron. Y un poco lo que ustedes decían al principio sobre esto de la pirotecnia. Eh, Muchos compañeros y compañeras, digamos, sabiendo de la gravedad de, de lo que implica la sanción de esta ley, fuimos decididos a, a poner el cuerpo y, y, y, a, y evitar que esto se sancionara, entendiendo que, que es en las calles y entendiendo que es con la lucha, como, como a lo largo de la historia nuestra clase ha logrado conquistar, digamos, y, fre y frenar en estos avances. Eh, por eso fue que en un momento, digamos, cuando nos fuimos enterando que ya estaba pronto a a aprobarse y que estaba el acto, empezamos a agitar, digamos, de que, de que era la legislatura donde teníamos que estar, lo que hizo que, bueno, que gran parte nos retiráramos y fuéramos a la, a la legislatura y logramos eh, tirar abajo un, una, una de las vallas y poder entrar con el claro objetivo de evitar que sancionaran una ley que va en detrimento de nuestros derechos, digamos, y que solamente persigue seguir hambriándonos a los trabajadores estatales públicas que, que diariamente llevamos a cabo. Con esa decisión y esa convicción entramos dispuestos a, a hacer todo lo que está a nuestro alcance como para impedirlo. La respuesta fue muchísima, muchísima policía, muchísimas que empezaron a, a salir de los costados, que ya estaban apostados, y, y, y bueno, y frente a esa situación, siendo de que lamentablemente no... no, no No, no logramos la masividad del acto, digamos, pudiéramos también entrar a legislatura con esa masividad. Eh, sí, lo que hicimos ahí, digamos, fue dejar en claro nuestro descontento y nuestra, nuestra decisión de que no vamos a permitir que sigan que sigan avasallando y profundizando este ajuste. Eh, en ese momento salió un grupo de, de, de, de diputados de los que no no estaban aprobándola y comentaron de que, de que habían pedido que pudiéramos pasar a una comisión de trabajadores, lo cual se les había negado y, y, que de, y que no había habido debate y que había habido todo un manejo en relación a la sesión con muchas irregularidades eh, con el pretexto de que afuera estábamos incendiando, eh, pero en definitiva... La, Nada, la, la ley se sancionó este paquete de medidas eh, y, y la legislación fue eh, eh, quienes estaban ahí sentados digamos, fueron quienes lo llevaron adelante, así que los que estábamos afuera expresamos nuestra bronca nuestro repudio eh, de la manera que lo sabemos con el pueblo que es manifestándonos y, y, y con cánticos señalando la responsabilidad y, y lo que eso implicaba Bueno, Mariel, eh, te agradecemos mucho la comunicación. Eh, vamos a, a seguir de cerca lo que sucede eh, tanto a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires como a, eh, a los ciudadanos directos eh, afectados de este recorte eh, de la política pública que los que conocemos la provincia de Buenos Aires sabemos que, que la, la pasaban muy mal antes y ahora la están pasando mucho peor. Ajá, ajá. Sí, también digamos rescatar de que fu son, fuimos muchos, digamos, que fueron más de 20.000 mil compañeros hoy compañeras movilizadas, y que y, y que no, mismo nosotros ahí en Asamblea, en ATESUR, en AT Brown, también fuimos muchos los que debatimos hace dos días en Asamblea, digamos, un plan de lucha y la convicción de que. Bueno, sí. se nos cortó porque, bueno, estaba casi, casi quedándose sin batería, Mariel. Eh, la verdad es que. Eh, es, es terrible lo que está sucediendo eh, a nivel, digo, se está preparando toda una batería legal para eh, avasallar e eh, ir por todo. Bueno, la única forma, como decía Mariel, es, es estar en la calle porque no hay otra. No, no, no, otra. aparte todos los diputados de uno u otro color, eh, de cualquier bandería política, están preparados y armando todo para transar. Digamos, ayer eh, sin ningún revuelo, ni mediático ni popular, se, se votó la ley antidespido, que seguramente en los días. Que, que, que sigan va a ser vetada por, por, por Macri y, y esto no va a hacer que salga todo el campo militante de, de estos partidos a reclamar por esta ley que les han vetado sino que es una responsabilidad de los trabajadores tomar conciencia y las herramientas en la calle para protestar, protestar por esto que bueno, mientras por un lado Eh, firman leyes que precarizan y destruyen eh, las, las protecciones legales del trabajo en la provincia de Buenos Aires, por otro lado sacan a nivel nacional una ley de antidespido, ¿no? Algo bastante... De, sí, sí, una poder, perversión. Ritmo, falto, falto de ética. Sí, por supuesto, por supuesto, digamos. Eh, a veces eh, yo cuando veo, por ejemplo, que Cambiemos anuncia a grandes voces que va a... a A vetar, que está tratando de apurar que, se, que la ley termine sancionándose para darle eh, el tiempo necesario a Macri para que la vete. Me, me, me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Sí, no, es... es eh, mirá, hablando de las perversidades de esta semana de, de, del macrismo, eh, amaneció el miércoles jueves en Lugano, Rodríguez Larreta, con Macri inaugurando el polo el del polo, eco ar, no sé cuánto, al, algo, de arte, algo ¿no? energético, eh, que sí, de eh, supuestamente eh, un plan energético de energías eh, autosustentables en el cual había unas 20, 30 paneles solares en algún lugar de, de los predios que, que, tiene, que tiene el gobierno de la ciudad en, en la zona de Lugano, eh, un chiste para la, la necesidad energética del país y de la ciudad, Y al mismo tiempo que estaba ahí el, el Ministro de, eh, de Energía, si no sé qué, más como es el título nuevo que tiene este CEO de Shell que trabaja para, para, para Shell y para, y para sacar los recursos del Estado argentino, eh, empezábamos eh, la tranza de compra de gas a Chile, dejando de comprarle a Bolivia, y el gas que le compramos a Bolivia era de Bolivia, y el gas que le compramos a Chile es de gel que lo traen desde China por un gasoducto. O sea, cuestión por lo cual nos va a salir más del doble Exacto. de lo que veníamos pagando a Bolivia, pero al mismo tiempo que por un lado mostraban ese circo con dos paneles solares en Lugano, estábamos vendiéndonos ante, ante, ante la gel, ¿no? Digamos, pa parte de esta mecánica perversa del macrismo. Sí, que mi ingenuidad cuando vi la noticia recién levantada, dije, uh, oh, mirá qué bueno, cuando quieren hacen las cosas bien. <ríe> Me salió el comentario de la vieja. Pero, y, pero cuando claro, te enteraste más tarde de lo que estaba pasando... Cuando empezás a profundizar <risas> un poquito en esa noticia te das cuenta que son paneles de nada, que te alcanza para iluminar 20 calles. Y que, y que por otro lado estás comprando gas a Shell eh, al doble de lo que lo veníamos comprando a, a, a sí, Bolivia. Uruguay, por ejemplo, tiene un muy buen ejemplo que es la energía eólica con los molinos de viento, que bueno, nada. No, no. El pero argumento. Volvemos, tengo un regalito para ustedes, para escuchar, un audio. Bueno, está muy bien. Está muy bien eh, Y bueno, vayamos, vayamos, a, vayamos a la tanda Y volvemos con el audio Del fucking pro Primeramente hemos hecho un tema que se llama Yuta, sos cana, cana, policía, cana, yuta, sos botón, hijo de puta Policía, sos cana, sos botón, y yuta, hijo de puta Policía, sos cana Yo botón se so hijo de puta, hijo de puta, policía so voto, so yut, de puta, hijo de puta, Policía sos quené? botón se junta hijo de puta. Policía sos Shut up, shut hijo de puta, hijo de puta, policía, sos carne. Shut up, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Shut up, shut de puta. El mejor enemigo, vamos a que se congénten desaparecido. Vete conmigo que otra vez se lo olvidó. Bajo el aire estamos todos vestidos. ¿Dónde está Luciano? podía ser tu hermano? Digo a qué daño el que más humillado. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados porque los jóvenes no son peligrosos. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. No sé a, sor a sorprender con un audio. Claro, estoy esperando el, el audio que, que nació. Ah, No, bueno, ah, vale. es Jorge Suspenso. Sí, sí, sí. Eh, es Jorgito Suspenso. Pues ya Ay. casi que nos vamos a retirar con claro. el audio. A ver. Preocupado, por supuesto, por el incremento de la... A ver, ah. Ya, sí, porque ya... Eh, ¿qué, ¿Qué son? Y 58. Una locura esto. Nosotros teníamos 10 grados bajo cero en, en las provincias del sur y la gente... Eh, ...prácticamente estaba en remera en la, en la calle, en la casa... O, o, ...o abría la ventana porque tenía calor de tanta calefacción que tenía... ...porque era gratis prácticamente el servicio público. Eso va en contra no solo de la economía de la Argentina... ...sino también del medio ambiente. Eso me imagino que será para justificar los aumentos de las tarifas, ¿no? era, Gilberto eh, para... Manhattan Ruiz? Claro, sí. ¿Quién era el muchacho este que de Aranguren, ¿No? No, cerca, frigero. Eh. Frigerio Frigerio, sí. Ministro del Interior, sí. que seguramente él debe andar en pelotas. En sí, su, puede tener en los arreglantes, sí. En su living, de, seguramente que vive en un country o en Palermo Chico, alguno de esos lugares, y debe andar bastante en pelotas en medio de su casa, cuando todos nos estamos cagando de frío en nuestras casas. Bueno. Che, hablando de este La tema radio radio energético y de, de Hablando de, de esta cuestión energética, eh leía hoy eh un titular en un en en un en un medio online del Interior de eh, Sureño, digamos. Eh, de Bariloche, de Bariloche sí. que generalmente nos, nos llegan noticias bastante nefastas de, de esa sí, zona, sí, sí, de los intendentes sí. Sí. Eh, de Bariloche y pueblos aledaños que terminan teniendo, queriendo tener tranzas con empresas extractivistas Bariloche está sufriendo ahora todo el tema la comunidad está eh, en pie de lucha por la contaminación del la Huapi, que sí. está en una condición que, uno, que parecía impensada para, para una, eh, una zona, que es, es un parque nacional ¿no? lago la parte de un parque nacional claro eh, está presentando un recurso de amparo y está llamando a la ciudadanía barilochense a no pagar los impuestos energéticos. 2.000% aumento en algunos. 2.000, ¿eh? No, 200, sí, no, en una 2000 zona donde aumento. tenés alrededor de 6-7 meses de necesidad extrema de, eh, de calefacción. ¿Vieron cómo eh, la pelotudez, eh, a veces, argumentativa, eh, te vuelve en contra como un boomerang y te pega en la frente? Sí. Eh, como si te pegaras un helado en la frente también, porque sos bastante pelotudo. Bueno, eh todos los boludos que decían que... Eh, pero en el interior pagamos 200.000 millones de dólares, ustedes tenio, como los cordobeses, que el 75% lo votaron al amigo Mauricio, en donde en algunas localidades de Córdoba le vieron 500% aumento, o sea que si pagaban 2.000 no sé cuánto iban a pagar ahora. ¿Vieron cómo no hasta hay que ser tan boludo? Hasta de la sota salió ahora a hablar, eh, diciendo que era gravísimo... Eh, las acciones que estaba teniendo el gobierno de Mauricio Macri ¿no? Entonces, muchachos, muchachas Fíjense que cuando... Eh Nos quieren cagar Nos cagan a todos ¿eh? no, no, no se piensen que... Sí, creo, creo que el, el análisis básico Que tenemos que empezar a hacer Como sociedad Es que Si queremos que la cosa Está mal con lo que se están gobernando No busquemos a alguien peor para... No, claro eh, no. Digo, Hay males peores Lamentablemente Y con eso no quiere decir Que nos tengamos que conformar Con lo que estaba antes No, no. por supuesto Peleamos para, para que... Pe, sigamos peleando Para que haya algo mejor eh, Pero bueno Demos la oportunidad A otros espacios Exactamente Entonces, Había otras opciones Había eventuales. otras opciones No eran esas dos nada más Eh... Y, y digamos que en esto, esto me refiero a que no es que nos encontramos con un cuco, que, que no sabíamos qué era lo que iba a ser. Claramente, no, no, este sabíamos. iba a ser el destino, también iba a ser el destino si ganaba Mancuso. Yo no creo que, que hubiera habido ninguna, ninguna visión progresista o algún salvataje eh, socialista o en beneficio del pueblo por parte eh, de Daniel Mancuso. Te cierro, cerramos con esto, Dale. si te parece, eh, hablando de, de pactos y contrapactos. Se votó una parcial privatización del Parque Tais y de la Plaza Josei en Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés quiénes fueron juntos a la par votando en Ciudad nuevamente? La banda, la banda de Juan Cabandier Sí. y la banda de, de, el, de la hora Ministro Ritondo. Exactamente, dejó so, so de, so Didito bueno. Didito de Didito Santilli. La banda de Dito Santilli, así que eh, siguen allí. Co 40 con Ya estaban haciendo un par historia. de inventos en la Plaza Cusay y ya lo han logrado, ¿no? Exactamente. Nos vemos... Tres votos en contra, nada más. No, un desastre. Nos vemos la semana que viene. Esto fue desde afuera por Radio Zona Libre, la radio de y amigos de Luciano Arruga. Sí, se lo dedicamos a todos los forros sindicalistas carneros que hace eh, casi un mes atrás prometieron que iban a hacer paros en la ley si vetaban la ley. Mañana los voy a estar esperando en Plaza de Mayo, si esos hijos de Yuta también.